Hoy tenemos. Había buen marco de público también en la banda ayer, ¿eh? En el partido de, de Gimnasia i n Dalo y t o l e d Había, había buen、banda. marco público, no no, no no vi casi nada. Sí,、no、sí, sí, nada. sí, un buen marco de ¿Por público. ¿Por qué, ¿Por qué lo ganaron, Maxi?、Maxitanis. Maxi es Stalik. ¿Por qué lo ganaron el partido de anoche? Un lindo juego, cerrado, un final este,、eh, muy, muy atractivo. ¿Por qué lo ganaron? Hola, chicos, ¿cómo andan?、Mm. Eh, bueno, la verdad que. Para cualquiera,、claro. eh, lo ganamos por detalles porque los dos equipos hicimos bien las cosas.、Eh, y bueno, en serio que tuvimos la última, y la última entró porque veníamos de cuatro acciones consecutivas que habíamos cuatro o cinco acciones que eran determinantes para ganar un partido. Pero el equipo contrario ha c í a una acción mejor y se terminó dando la última que, que era metió Fede. Y, y Hicimos una buena defensa al final y por eso lo ganamos.、Eh, pero fue, fue muy parejo los 40 minutos. Eh, bueno, y siguen con el mejor récord y con una localidad realmente muy, pero muy fuerte.、Eh, ¿Eso en cuánto ayuda,、eh, teniendo en cuenta que, que la serie de playoff siempre es larga? Y, ¿Y qué hace falta o qué hay que agregarle para asegurarse una serie? Bueno, es un paso importante porque jugar de local y, y consolidando, o sea, como estamos consolidados en casa, para nosotros va a ser importantísimo el tema de no viajar. De, de, de tener la mayor cantidad de juegos en casa, también eso es, es importante. Pero, pero creo que más allá de eso, lo que, no, lo que nos falta consolidarnos todavía como equipo, que eso lo tiene ya Gimnasia, lo tiene Kimsa por ahí, con, con la base de, de los equipos que llegaron a la final el año pasado,、eh, jugar partidos como el de anoche, jugar partidos que nos den、eh, la experiencia como equipo para saber cómo actúa cada compañero en situaciones. Eh, cruciales, n o como, como lo que pasó ayer. Pero la localidad obviamente es importante. Se da, Maxi, lo que se esperaba en la previa: un, un, un choque en donde dos equipos con marcadas diferencias desde las propuestas, los dos líderes,、eh, desde el punto de vista deportivo, notás que、eh, preponderó la dinámica de Olímpico, que estuvo todo muy cerrado, o realmente se pudo ver la diferencia de estilos en el partido de ayer. Mirá, creo que los dos, o sea, nosotros tratamos de imponer nuestro juego, de, de, de jugar a muchas posesiones, a, a tratar de llevarlos a ellos a, a, a donde queríamos, por ahí cortarle el circuito de no dejarlos correr tanto, de que no tengan tantos tiros abiertos.、Eh, ellos juegan muy bien, esto está, está claro y por momentos lo pudieron imponer, por momentos lo impusimos nosotros, pero creo que los dos equipos, re, respetando su ideología y su. Y su ADN、eh, jugaron un gran nivel.、Eh, por eso salió el partido. Salió. Yo creo que ayer lo hablábamos después del partido、eh, y, y le preguntaba por ahí a los chicos que estaban afuera mirando los, los del staff. Y le d e c í a nosotros, yo de adentro lo vi como un partido tremendo, intenso, que se jugó bien al básquet, donde hubo pocos, digamos, eh, eh, errores. Los errores fueron forzados por las defensas. Eh, todo el mundo concentrado, como si fuese un partido de playoff.、Eh, creo que, que eso demuestra que, que los dos equipos están en un alto nivel. ¿Qué le aportó la llegada del de nuevo extranjero, de Chris Cayol, a, a Olímpico? En, en esta búsqueda de generar una dinámica diferente, en algún momento lo hablamos aquí con, con el gallego Maxi, con el profesor Duró. Y nos contaba que seguramente algún cambio iba a haber en Olímpico. Y finalmente, el cambio fue la llegada de este nuevo perimetral, de este nuevo alero. ¿Qué le aportó a la dinámica del grupo, a la dinámica del juego? Y si realmente se puede ir materializando el cambio, las pretensiones que tiene el, el entrenador, para con su estilo de juego y su propuesta de juego, a partir de la llegada de este nuevo refuerzo. Bueno, Son dos jugadores totalmente distintos. Lu es un, es un anotador, es un. Es un jugador que físicamente es muy fuerte y puede anotar. n o Y Cris es un jugador que enseguida se puso a disposición del equipo. Ahora lo que le están, le están pidiendo desde el cuerpo técnico es que, que empiece a tomar más decisiones, que se olvide de, de, de tratar de ser el, digamos, de, de respetar a rajatabla lo que le pide Fernando, ¿no? que se empiece a salir un poco del libreto.、Eh, pero todavía le faltan aprender las. las Ciertas reglas defensivas en ataque, también algunos sistemas. Pero lo que tiene él es que puede jugar más con la pelota en la mano, puede jugar más el uno contra uno, consigue más faltas al ser más versátil.、Eh, se tiene que acostumbrar a jugar de cuatro, porque acá、eh, la verdad que cuando vas adentro se hace duro. Sí, sí. Y a él, por ahí, a veces le, le, los primeros partidos le costó donde penetraba o donde iba a defender al poste bajo. y... y Y le juegan muy físico y ahora se está, se está poniendo duro. Y el otro día con a r g e n t i n o tuvo un muy buen cierre también. Y, ¿En, qué, ¿En qué circunstancias y, notas que juega? O, o en qué, ¿Nos o podés contar? ¿En, que, en qué momento s del partido、eh, él tiene que jugar de 4 de acuerdo a las necesidades del equipo? No, hay momentos, ponele, ayer con Mainoldi de 4, cuando Diego sale,、eh, lo, sí. utilizó, lo utilizó de 4, porque、ah. es versátil, porque es alto, porque lo puede defender sin problema. Él puede defender del 1 al 4. Eh, eso también es una、eh, una variante con respecto a l u ¿no? Él te puede defender un base, te puede defender un alero, te puede defender un c u a te r o t puede subir la bola. Creo que, que da versatilidad en eso. Se tiene que adaptar, cosa que ya l u estaba adaptado esta, a esta liga n o y al equipo. Entonces,、eh, eso lleva un proceso. Y cuando llegas a un equipo que que viene t a n b i e n y se produce un cambio, también vos sentís esa presión. Yo creo que lo va pasando de. Son cosas normales que le están pasando y que se está, se está adaptando. Y notábamos también con Fabián, no sé si vos coincidís con esto o lo compartís, el, el enorme aporte que hace el, la, la banca de suplentes de Olímpico en todos los partidos.、Eh, tal vez en algunos se anota con más puntos Darren, en otros le cambia la energía y también anota y corre la cancha bien consolito. Cantaruti entra. Y hace lo suyo, no lo hace solamente viniendo. Lo, recordábamos hace, aquel momento de la temporada en donde vos te lesionaste, el bíceps fue.、Eh, sí. Un golpe contra San Martín,、el、creo. Bícep, sí, el bíceps. Y, sí, y sí, recordábamos sí. ese momento en donde lo hizo muy bien. Y si bien la rotación podría ser más grande, siempre se mantiene y se sostiene con Cantaruto y con Darren y con Cosolito. Imagino que eso también es muy bueno para ustedes. Obvio. Obvio, Fernando lo, lo, lo recalca desde el primer día. No pasa por la cantidad de minutos, porque se lo dice también a Corso y a Crotti. No pasa por la cantidad de minutos, pasa para estar preparado para hacer una o dos acciones. Eso, eso suma para el trabajo de equipo.、Eh, nosotros estamos, estamos teniendo uno de los, de los mejores extranjeros e las últimas cuatro temporadas saliendo del banco, para, que es Darren. Darren es un jugador que. Que ya demostró todo lo que su categoría a c á esta n e liga y nosotros lo tenemos saliendo del banco porque Fernando le pidió un cambio de rol. Entonces,、eh, para la segunda unidad, él es el referente ofensivo.、Claro. ¿no? Eh, Mauro está haciendo una liga impresionante. Esteban se adaptó y está dando minutos, sea a mí que a Fede.、Eh, y los chicos, como le dice a Crotia y, y a Corso, lo que le pide Fernando es eso: entrar y por ahí tienen que defender. Corso el otro día entró con i 15, entró e muy bien. Crotti、eh, el otro día de, en, en Lanús entró y entró muy bien. Creo que, que eso también hace a que nosotros eh, podamos, eh, podamos tener una rotación y podamos tener un equipo más largo porque en los playoffs se va a necesitar.、Eh, estamos hablando con Maxi Stani, que e el base de, de Olímpico,、eh, que es el mejor récord de la temporada. El mejor récord de la temporada, a ver. Eh, ¿Es del mejor equipo, del que mejor juega o del que más gana? ¿O de todo un poco? Del más regular. No sé si es el mejor equipo. Yo creo que hay, en esta liga, sobre todo somos,、eh, como te decía antes, hay dos equipos que tienen una ventaja que, que ya se conocen en instancias de, decisivas, como q u i m s a y, y Comodoro. Y después somos,、eh, para mí hay cinco equipos que están un pasito por delante del resto para los playoffs. Eh, ¿Quién es? San, San Lorenzo, Peñarol, nosotros, Quince y Comodoro.、Eh, después podés ganar y perder con cualquiera.、Eh, Peñarol todavía no encontró a los extranjeros y eso le, le, le jugó en contra, pero seguramente es el equipo que, que al tener d o sub-23 s como los que tiene, les hace, les hace el plantel o la, la plantilla de 10 jugadores cuando encuentra los extranjeros. Y eso es en los playoffs es una ventaja.、Eh, San Lorenzo. Eh, le pasa lo mismo que a nosotros. Es un equipo con, que tiene jugadores de, de, de experiencia, pero todavía como equipo no, no pasaron situaciones importantes bueno,、eh, como también las tenemos que pasar nosotros. ¿Y vos crees que eso, está,、eh, a ver, independientemente de la regularidad que están teniendo,、eh, crees que, por ejemplo, tiene valor agregado? Para Kimsa, el haber transitado este momento la temporada pasada o a, o a Gimnasia, teniendo en cuenta que son ustedes también, y que, bueno, en realidad, jugadores, entrenadores, nosotros los periodistas, adherimos a la teoría de una vez que termina la fase regular, el playoff es una historia totalmente distinta. No tenés mañana. Y tal vez allí es donde. No, hay、pues, equipos se... que saben jugar lo mejor que otros, y hay equipos que tienen más experiencia que otros. Bueno, pero Maxi hace hincapié en Quimsa、eh, y Gimnasia, que mantienen las estructuras de la temporada pasada. Ponía el ejemplo de San Lorenzo, que es un equipo en、y、construcción. Peñarol, Peñarol, quieras o no,、eh, es un equipo en construcción, porque salvo Leo con Oveja, Ale 10,、claro. el resto no trabajaba junto. En,、eh, Olímpico, exactamente lo mismo. Ahora, Quimsa、claro, claro. y Gimnasia. Quim... Mantienen la estructura. Tal vez más gimnasia que Kimsa. Sí, sí, sí. La base, Por eso te digo, la base es muy importante. Mantener la base de jugadores con el mismo entrenador. Cuando llegas a instancias decisivas, que ya las pasaste. O sea, que vos ya sabés cómo va a reaccionar el compañero. Yo sé cómo va a reaccionar Fede en todas las situaciones. Porque ya jugó cuatro años. Hace cuatro años jugó con él. Pero el, el resto del equipo, ¿me entendés? En situaciones como la de、uh -huh. ayer, vos tenés que aprender. Qué hacer, qué no hacer, cuando se cometen errores, cuando de pasar a ganar por ocho viene Shatman y está teniendo un año impresionante, te mete c u a triples o t r seguidos en la cara y te pasa a ganar por dos. Y vos tenés que ver las caras y, y saber cómo está cada uno, a,、claro. a, a quién darle la bola.、Claro. Eh, ¿Me entendés? Y, y que eso no te influya para, para tener que ganar el partido.、Eh, creo que son cosas, y Fernando también lo, está, lo analiza eso.、Eh, Creo que ahí está hay una, una, una leve ventaja los que ya estuvieron el año pasado, pero nosotros, creo que el otro día, en los últimos partidos de visitantes, sobre todo,、eh, venimos encontrando eso. Perdemos, pero perdemos, perdimos con Junín en la última bola. Perdimos en, en,、eh, en Quilmes jugando a lo que queríamos nosotros. Perdimos en Bahía sacando el primer cuarto a lo que queríamos nosotros. Más allá de los partidos que también ganamos, ¿no? Fuera. Pero estamos, tenemos la identidad clara. Ahora nos falta seguir sumando rodaje y seguir preparándonos en estos siete partidos, tomarlos como experiencia para, para llegar lo mejor posible a los playos. f f Maximiliano s Tanik, muchas gracias por tu tiempo, por la nota. Felicitaciones por la gran victoria de anoche frente a un muy buen equipo como es Gimnasia de Comodoro y por este récord, este presente que tiene el equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, Maxi. Una chau, chau. de las figuras de este equipo. De... Anoche fue una de las figuras también. En la victoria de Olímpico 80-79 frente a Gimnasia Comodoro. Hoy tenemos tres partidos, tres, ¿sí? Para esta noche. Siempre、eh, es bueno charlar con Stanis. Siempre es bueno charlar con los protagonistas.